Había una vez una ratita encantadora y dulce de su vida, que cada mañana varía la escalera de su casa cantando y bailando. Una mañana, mientras varía, se encontró una moneda debajo de la alfombra. La ratita se quedó pensando un largo rato. ¿Qué podía comprarse con aquella moneda? La ratita dijo, «Si me compro avellanitas, se me cabrán los dientecitos. Si me compro piñones, se me cabrán las muelitas. ¿Y si me compro un lacito rosa para estar preciosa?» Sí, me lo compraré. Así de repente, la ratita fue a la mercería a comprarse el lacito para ponérselo en su larga cola. A la mañana siguiente, la ratita estaba en su balcón con su lacito en la cola y pensaba... Seguro que con este lacito tan precioso encontraré un pretendiente que se quiera casar conmigo. Al cabo de un rato pasó un perro bien plantado y le preguntó Ratita, ratita, ¿tú qué eres tan bonita? ¿Me querrías por marido yo que soy tan y tan listo? La ratita desconcertada le preguntó A ver, ¿cómo suena tu voz? El perro bordó ¡Guau, guau! ¡Ay no! Con esta voz tan ronca me asustarías. Más tarde pasó un burro muy parlachín y pesado que también le preguntó Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, me querrías por marido, yo que soy tan divertido. La ratita desconcertada le preguntó, a ver cómo suena tu voz, el burro bramó. ¡Y oh, y oh! ¡Ay no, con esta voz tan espantosa me quedaría sorda! Más tarde pasó un cerdo muy sucio y rechoncho y le preguntó, Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, me querrías como marido, yo que soy tan pulcro y limpio. La ratita le preguntó... A ver, ¿cómo suena tu voz? El cendro guiñó... <risa> ¡Ay, no! Con esta aterradora me asustaría si le limpio nada de nada. Al rato pasó un gallo bien presumido con una gran cresta roja. Y le preguntó... Ratita, ratita, ¿tú qué eres tan bonita? ¿Me querrías por marido yo que estoy tan elegante y presumido? La ratita le preguntó... A ver, ¿cómo suena tu voz? El gallo cantó... ki kiri ¡Ay no! Con esta voz tan aguda y ruidosa me despantaría de madrugada. Después de comer y de echarse un rato, la gatita volvió a ponerse el asito y bien bonita salió otra vez al balcón. En ese momento pasó una abeja delicada y muy contenta, le dijo a la gatita. Gatita, gatita, tú que tan bonita. Me quería por marido, ¿yo qué puedo hacerle tan feliz? La gatita le preguntó. A ver, ¿cómo suena tu voz? lo vieja baló. ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh, no, no! ¡Qué voz tan triste! Estaba todo el día llorando y no me harías nada feliz. Al de un rato llegó otro pretendiente, un pato obliciente con plumas blancas y el rico anaranjado. Sin pensarlo, después de quedar impresionado con tanta belleza, se acercó al balcón y le dijo Ratita, ratita, ¿tú que eres tan bonita? ¿Me querrías por marido yo que puedo enseñarte a nada. La ratita le preguntó A ver, ¿cómo suena tu voz? El pato dispuesto a conquistarla empezó Cuac, cuac, cuac, cuac La ratita sorprendida dijo ¡Ay, no, no! Con esa voz tan ruidosa me vendría dolor de cabeza El pato se fue decepcionado y cabezpazo De repente mm. apareció un buey gordinflón Con las bañas puntiagudas y con una gran con un gran cascabel muy rudoso Vio a la ratita y le preguntó Ratita, ratita, tú que eres tan bonita. ¿Me querías por marido yo que soy tan fuerte y musculoso? El búi muy orgulloso hizo ¡Muuu! ¡Muuu! La ratita le dijo ¡Ay, no, no! Que cada mañana me pincharías con tus alfiladas pandas. El búi se fue, furioso y enrabiado. Después de escuchar a los pretendientes, pasó un gato muy bien plantado y educado. A ver a la ratita decepcionada y, y un poquito triste, se acercó al botón y le preguntó. Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿me querrías como marido yo que soy tan dulce y amoroso? La ratita le preguntó. A ver, ¿cómo suena tu voz? El gato decidido molló. ¡Miau! ¡Miau! La ratita le dijo. ¡Oh, qué voz tan dulce y fina! Sin pensarlo dos veces, la ratita dijo muy emocionada. Sí, tú serás mi marido. Los novios invitaron a todos sus amigos y la ratita a todos sus pretendientes. Después de una emocionante boda y de un gran convite, los novios fueron a su casa muy contentos y felices. Los otros animales estaban sorprendidos de la decisión que había tomado la pareja. Una vez en casa, los dos tenían hambre y decidieron preparar una sopa caliente y deliciosa. La ratita llenó la olla de agua y encendió el fuego. El gato silenciosamente empuja la ratita dentro de la olla y la tapó. El gato paró la mesa y abriéndose la comida. Sí, Era una ratita y un gato y este cuento se acababa.